autora, Viviana Fulcheri, que hoy nos da unos minutos de su tiempo para compartir en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Viviana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Gracias por el llamado. Mucho gusto. Bueno, gracias a vos, Vivi, por eh, darnos un ratito de tu tiempo. No sé, no te veo como de hacer siesta, pero... este. No. <ríe> Gracias igual por este rato. Viviana, vos escribiste un, un libro, este, quería que nos, lo record, que nos recordaras eh, las sellas del cordobazo eh, o el cordobazo de las mujeres, digo, ¿de qué fecha es? A ver, si me ordeno. El cordobazo, sí, lo que pasa es que ahora, este, eh, el, el domingo que se cumplieron los 53 años del cordobazo, eh, Lanzamos a las redes y tuvo una repercusión muy grande, diría, el tráiler de, de la ahora película. la película sobre mi libro. Claro. Primero salió el libro y el libro salió justamente para el cincuentenario del Cordobazo y bueno... este Digamos que fue el momento indicado para, que, para meter en la agenda del cordobazo el tema de las mujeres. Tal cual, tal cual. Y, y fue, eh, eh, sinceramente, algo que yo no esperaba tanto, ¿no? Porque tuvo un rebote, no solo en Córdoba, sino en todo el país, y se hicieron ecos eh, sindicatos, medios de comunicación, universidades... En instituciones varias y, y, bueno, el libro tuvo un recorrido muy interesante y estaba justamente en eu presentándolo cuando eh, empezó la cuarentena. Y a partir de allí el libro eh, quedó eh, en una imprenta, digamos, tenía que ir a retirar una nueva edición y no lo pude hacer hasta, unos, hasta hace unos días que que fue una autoedición en realidad, y ahora vuelve a hacer otro recorrido el libro, junto con la película. El libro salió para, a fines del 2018, y en el 2019 tuvo Su un, año. Momento, un momento cúspide, digamos, porque claro. eh, por lo que yo he visto ha sido un libro eh, necesario, si le pudiera poner un... Eh, un, un, una presentación o, o, o ponerle algún adjetivo. Tal cual, tal cual. Bueno, yo decía que se nos instaló esto de que el cordobazo fue aquel principio del fin de Onganía, este, Y también eh, pensaba antes, hace unas horas, cuando ya sabía que íbamos a charlar contigo, Viviana, que Este, cuando yo me lo aprendí, cuando lo estudiábamos por este, discusiones, por política, por el pensamiento crítico y toda nuestra formación, digamos, este, recorrimos el cordobazo y las imágenes, las siluetas eh, más importantes o que sobresalían, y por ahí por eso la valoración que logró eh, tu, el Córdoba de las Mujeres, era la del de estudiante, la figura del estudiante o de les estudiantes, como decimos ahora, pero era más que nada el estudiante y el laburante, y el trabajador, una esquina histórica, un encuentro que lo hacía este, todo muy, muy particular. Y vos viniste y destapaste, si se quiere, la olla, de que, como se puede ver en el documento fotográfico, había cantidad de mujeres protagonizando el cordobazo. No sé si no tendríamos que decir eh, la cordobaza también. ¿Eso es lo que destapaste, Viviana? ¿Eso es lo que se recogió en el 19 cuando, cuando estrenaste el cordazo de las mujeres en Sociedad? Ya, eh, es, es así, como contás. El tema es que eh, yo siempre hago una breve, eh, un breve relato que tiene que ver con lo que acabas de decir. Este breve relato que hago tiene que ver con tomar conciencia de lo importante que son las fotografías como documentos reconstructores de la historia, que hacen a la memoria, por supuesto. ¿Por qué el cordobazo pasa en el imaginario colectivo de la gente común o de los grandes estudiosos o de la academia o, o en líneas generales? ¿Por qué pasa como, como una gesta eh, varonil? Pasa como una gesta varonín porque había muy pocos fotógrafos y los fotógrafos estaban acompañando a las columnas que venían de los sindicatos metalmecánicos de la periferia de la ciudad de Córdoba. Entonces vienen con esas columnas. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a trabajar, hace mucho tiempo que yo soy freelance, eh, y siempre empiezo a trabajar en función de las efemérides que se vienen, y cuando son efemérides con números redondos, yo sé que voy a tener eh, motivos y voy a tener quienes pueden interesarse en los trabajos que yo hago, que son fotográficos, son, son textos, son fotos, eh, son producciones especiales que tienen que ver justamente con efemérides que ameritan otra mirada. En esa otra mirada yo soy consciente, y, y hace mucho tiempo que lo hago, eh, consciente como comunicadora eh, y también como ciudadana, que hay que tratar de incluir en estas memorias que celebramos o que conmemoramos, eh, la memoria no de lo que pasó de una manera cristalizada, como siempre repetir, repetir lo mismo, y publicar y publicar la misma foto. Yo creo que hay que poner en estas efemérides son buenas oportunidades para hablar de lo que está pendiente, en esas memorias? ¿Quién no salió en la foto? Y casi siempre las respuestas de quién no salió en la efeméride o quién no estuvo en esa foto, dicho de manera metafórica, y de manera real, son las mujeres, los afrodescendientes, los aborígenes, las disidencias sexuales o las diversidades en general. Entonces, con este, con este convencimiento y con este modus operandi que tengo, desde hace bastante, que es una forma que tiene que ver con mi trabajo, llego, llegaba el cordobazo y yo dos años más o menos este, de antelación empecé a trabajar en la búsqueda de pensar esto. O sea, ante cada efeméride pienso, eh, ¿qué, ¿qué fotos hay? A ver, ¿quién no salió en la foto? ¿O quiénes no se ven? ¿O, o por qué? Nadie habla de las mujeres. El sentido común, el sentido común me decía a mí, que, que, iba, que había mujeres, porque empecé a buscar eh, documentales de la época y dije, ¿pero cómo? La cantidad de, de chicas que se veían subiendo a los, a los camiones celulares llevadas eh, presas o detenidas abriendo las puertas de la facultad, por ejemplo, de arquitectura... Y empecé a buscar por el lado de la Facultad de Arquitectura, empecé a buscar eh, por los archivos del Sindicato de Prensa de Córdoba, empecé a buscar en los archivos de Luz y Fuerza, y ahí empezaron a salir. El tema es, y por eso está en la tapa, quedarme con una foto como metáfora general. Después encontré muchas otras. Mirá vos. Pero la foto de tapa es justamente una foto que yo encontré en base a mirar, Siempre las fotos que, que publicaban de Agustín Tosco con sus compañeros de lucha, empecé a en ver que quedaban, línea, espac ¿no? quedaban espacios en donde se podían ver caritas de mujeres, pero así ínfima, ínfimas. Y bueno, fui, al, fui a Luz y Fuerza y ahí me pedí que me mostraran la serie completa y cuando llegó esa serie completa también hay una foto completa en donde está Tosco y se notan que en la misma línea de vanguardia de donde va él, pero hacia un borde, estaban las mujeres de luz y fuerza. Y a partir de ahí, bueno, un larguísimo recorrido que si les interesa se los sintetizo, pero si no, este, les cuento así a grandes rasgos, que fui buscando una por una esas mujeres que salen con Agustín Tosco y que fueron cortadas de la foto, y cuando tuve la foto completa fui al sindicato, en el sindicato me contacté con los con los viejos este, pioneros del sindicato, algunos vinculados al Cordobazo, gente ya muy, muy mayor, y las reconocieron a esas mujeres. Pero ahí se planteó otra cuestión, que después se planteó esa cuestión en todos los otros archivos que yo vi, incluidos los fílmicos. Nadie les decía por su nombre. Todas eran señoras B, señoras B, señoras B, o se las llamaban por sus apodos. Entonces, así se fue dificultando muchísimo. Acá ya pasás a otra capa de la invisibilización, de la pátina de invisibilización de la historia, ¿no? Digo, porque claro. primero la recortada en la foto de las mujeres, de las compañeras, que era, es impresionante. Cuando vos buscás mucho archivo fotográfico, es impresionante. Por ahí creo que no hay ninguna foto, ni en la primera parte, contra la policía de la provincia y después contra el ejército, Vivi, en donde no haya mujeres... Eh, con, o sea, no en una actitud así, parada en la esquina mirando no, lo que no. pasaba, sino protagonizando, pasando. Y después ubicarlas, esta doble tarea de descubrir cuáles eran las identidades de la señora D. Y, y al final eh, diste con, con ella, con varias. Sí, claro, claro. El tema fue el siguiente. A medida a una mujer, sí la reconocen en el archivo de de la Universidad Nacional de Córdoba que tiene un archivo, un archivo fílmico enorme, donde están todos los, eh, los sucesos este, que se grababan para los noticieros eh, de, habría, había tres canales en Córdoba eh, locales y habiendo esos y también se guardan los, los que se hicieron desde Córdoba pero quedaron en los archivos fílmicos de Buenos Aires están todos en Córdoba yo ahí reconozco una mujer que es absolutamente inolvidable para mí esa imagen porque es una mujer que es un primerísimo primer plano que viene con eh, aferrada a una bandera eh, y después toma toma unas cadenas del piso y, y bueno y queda como una cosa así muy fuerte llevando cadenas rotas y llevando esa bandera y a ella me la, me la pueden identificar, me la identificaron entonces eh, la, la encuentro La encuentro y voy a su casa, y a partir de allí se empiezan a abrir, eh, bueno, verdaderas puertas, ventanas, techos, demases, porque, eh, bueno, empezaron a aparecer y las empiezo a entrevistar y me doy cuenta que a esas mujeres, yo ya las había entrevistado antes, algunas las reconocía otras me costó un poco, pero me di cuenta, yo hace 40 años que soy reportera gráfica y he cubierto numerosas marchas, Y me daba cuenta que yo esas mujeres las conocía y que ahora, eh, que son las mujeres esas del cordobazo, siguen siendo las mismas que hoy veo eh, cuando las chicas convocan al Ni Una Menos o cuando se convocan para el Día de la Memoria o cuando se convoca para algún aniversario eh, que también tenga que ver con cuestiones de de, bueno, de reclamar derechos que eran los mismos que reclamaban más o menos en, en la época del Córdoba, o sea, son mujeres que no solamente en esa época estaban activas, sino que siguen hoy, y estoy hablando de mujeres de alrededor de ochenta y noventa. Mujeres que están en el espacio público reclamando como cuando fueron capturadas por las fotos que revisó Viviana Fulchieri, autora de El Córdoba de las Mujeres, libro en el cual se basa ahora el Brujas del Cordobazo, la película, Vivi. ¿Qué te pareció la película? Vos ya la viste, ¿seguro? ¿O, o todavía no te dejaron? Y no, solo, no, no. solo viste la, la premier del, del avance. No, no, no, Estuve, estoy, yo soy la guionista de la película. Ah, eh, el es... tema de Brujas del Córdoba es porque, bueno, el equipo, el equipo que, que hace la película, que me convocaron a mí para, para hacer el guión, son muy jóvenes y e identifican las luchas eh, de estas mujeres. Eh, por supuesto que en nuestro contexto, con otro significado, pero... Eh, La, la, la relacionan con el tema de, de las chicas eh, no tan chicas eh, reclamando derechos en la calle como es el tema de, de Niuda Menos y, y distintas marchas que se hicieron para reclamar diversos derechos ¿no? entonces eh, la película tiene como un cierre que, que vincula a esas mujeres eh, con las brujas estas que están en la calle que se autodenominan brujas y aquellas aquellas en el Cordobazo también se decían brujas. Bueno, así que... Ahí teníamos mí... una, un, un comienzo, si se quiere, Viviana, de la, que, de que la, la mujer era protagonista en las transformaciones en la Argentina. Por ahí antes había mucho menos documento fotográfico, pero también estaba el protagonismo de grandes mujeres estuvieron supuesto, en todas supuesto. las partes de la historia. ¿no? Venimos de recorrer ¿viste, esto del cambio de figuras en los billetes, el 25 de mayo con Remedios del Valle, exacto, una, una exacto. revisión bien, bien profunda de lo que ocurrió y ahora además, bueno, yo no, no puedo evitar ligarlo también a las mujeres que unos años después iban a darnos, bueno, una fenomenal cátedra a la que se puede seguir asistiendo, son las mujeres de los pañuelos blancos, ¿no, Vivi? Exactamente. Nos Exactamente. imaginamos una película repulenta, para decírtelos de manera sencilla, <risa> Vivi. Este, sí, pero... ya no, no, la verdad es que yo soy muy poco objetiva en ese sentido, porque <risa> yo decía, no puedo estar en el montaje, porque me ponía muy mal cuando cortaban, o sea, hemos hecho muchísimas, yo reproduje las entrevistas que hice para el libro las las reproduje para la película claro y bueno son horas entonces si era por la vos, película era una tendría serie. que durar cinco horas o más porque si hubiera sido a criterio mío no cortaba nada entonces tuvieron que venir los montajistas que que lo hicieran profesionalmente y cortar donde hay que cortar y, y quedarse con los núcleos fuertes de la película con los núcleos temáticos eh, A mí me parece que, que, bueno, que va a estar muy bien y que es muy buena para, para despertar eh, curiosidad, para despertar militancias, para eh, tomar conciencia del papel del protagonismo de las mujeres, de las pioneras, eh, para reconocer a las mujeres en los distintos espacios donde cada uno está. Yo cuando presento el libro en los sindicatos, que es el lugar donde con mayor este, fervor reciben el libro, eh, me preguntan muchísimo, ¿no? Sobre todo las chicas de los espacios de género del sindicato que les cuesta tanto eh, estar eh, luchando espacios y lograr, porque hay que seguir logrando, no es que se lograron... Hay el espacio de género, pero a veces... Es eh, una lucha no de pasa. todos los días. Claro, hay que... Pelearla, este, porque sí, sí, sí, están en, en esos espacios, pero después uno ve eh, en los cargos jerárquicos y este, bueno, seguimos con la misma historia, ¿no? Este, no, no, no hay tantas. Sí, no hay sí, tantas. como pasa con otras cosas que ya son ley... Este, se debe mucho la, la instalación y el funcionamiento ¿no? de eso que hemos sabido Exacto. conseguir y que viene mucho de la mano de la potencia femenina en la historia política de la Argentina. Viviana, eh, vamos a avisar a la audiencia cuando llegue la película, cuando sí, haya claro. una posibilidad de verla por acá en La Pampa, pero además creo que ya le instalamos este, a la audiencia el apetito por eh, leerse el cordobazo de las mujeres, vamos a ver cuando anda en alguna vitrina de acá también. Este, lo cierto es que quedan estos apetitos eh, pendientes por ahora, Vivi, te estamos muy, pero muy agradecidas por este rato y es este, muy bueno, genial escucharte, sobre todo porque estás hablando de un gran laburo de echar luz sobre imagen que tiene una, que tiene una, una película viva todavía. Eh, Vivi, te agradecemos, ¿eh? Tenés la el micrófono La agradecida a disposición. soy yo, la agradecida soy yo, sinceramente, muy agradecida porque la idea es que este trabajo no, no se circunscriba a Córdoba y que no se circunscriba al Cordobazo. El, el Cordobazo es una gran metáfora, si, si quisiéramos pensarlo, ¿no? Tal cual. Es como, podría ser el Cordobazo, pero pueden ser las mujeres de Malvinas, pueden ser las mujeres del Choconazo, cuando yo fui al Chocón a presentarlo se me aparecieron mujeres muy mayores que, este, que se emocionaron cuando yo hablaba porque se recordaron ellas haciendo la huelga en el Chocón. Eh, y puede ser el correntinazo, el tucumanazo y otras grandes gestas, eh, a lo mejor más lejanas en la historia o más cercanas, en donde debemos preguntarnos, había mujeres, ¿dónde estaban? ¿Quiénes eran? Y, y ubicar ese, ese valor para apropiárnoslo. Una cuota más de historia para seguir funcionando en el día a día. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias a ustedes y sería un gran placer eh, poder llevar la película y el libro cuando, cuando lo consideren. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer acá una anotación al, al orillo. Este, con esta que nos deja picando Viviana Fulcheri. Un abrazo, que tengas muy buena jornada, Vivi. Igualmente para ustedes y nuevamente gracias. Gracias a vos.